Proseguimos con más cuestiones de actualidad local.、Eh, vamos a referirnos, dentro de lo que es el ámbito del sector de la piel, a una iniciativa de la que、eh, ya les、eh, anticipamos bueno, pues,、eh, algunos de los detalles、eh, con respecto、eh, a ese proyecto formativo por parte de la Asociación de Empresas de Moda y Piel, de En Piel. Estamos hablando de la Escuela de Artesanos de, de la Piel. Ya, como decimos, a través de su presidente, les anunciamos. Esa puesta en marcha,、eh, los primeros pasos que se estaban、eh, dando para que esto sea una realidad.、Eh, queríamos conocer、eh, más detalles al respecto、eh, y, bueno, pues、eh, también conocer las previsiones en cuanto a programación de citas formativas que tengan en, en mente de cara a los próximos meses. Por eso,、eh, tenemos al otro lado del hilo telefónico al presidente de Empiel, José Pulido. Bienvenido, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, pues como decimos. Lo anunciamos ¿no? en el mes de febrero,、eh, que de hecho, además la, por parte de lo que es el Comité Ejecutivo y la Junta Directiva de, de la Asociación, ya se había dado el visto bueno a este proyecto, la Escuela de Artesanos de la Piel Dubrique, que además se trata de una iniciativa、eh, que venía、eh, bueno, pues、demandándose desde hacía muchísimo tiempo.、Eh, queríamos conocer、eh, cómo está el proyecto ahora mismo y me comentaban ¿no? que、eh, estáis perfilando los últimos detalles. Para que puedan ofrecerse cursos ya en próximos meses, ¿no? Sí, la verdad que realmente ya hemos hecho un esfuerzo bastante importante y hemos, hemos sido capaces ya de estar m o n t a d o digamos, lo que es la escuela, ya está, está todo el material que, no, que, que amablemente nos han cedido muchos colaboradores, que gracias a Dios, desde aquí aprovecho para darle las gracias por, por colaborar, ¿no? Además, cada,、eh, hemos hecho también nosotros un esfuerzo importante. Eh, para montar lo antes posible esto, porque lo que necesitamos es que fuera una realidad, y ya incluso tenemos presentado el, el curso solicitado a la, a la delegación de Cádiz, y, a, y en Sevilla también tienen noticias, y a la delegada también, sobre la solicitud que hemos hecho para un curso de, de marroquinero, de, que, que, que sea un curso con compromiso de contratación, que lo tenemos totalmente. Eh, garantizado porque las empresas, hay ya cuatro empresas interesadas y muchas más que quieren también ver este primer curso c ó m o sale para apuntarse también un poco a este tipo de formación que, que todo el mundo sabemos que tenemos esa necesidad aquí de, de tener buenos petaqueros para mantener esta calidad que, que es lo que nos mantiene que, esta, que las marcas vengan aquí a trabajar con nosotros. Y bueno, ya tenemos montado, están las mesas montadas, están ya las la mesas de, de las máquinas de coser, hay una máquina de. de De r e b a j a tenemos también algunos compromisos que estamos adquiriendo también de colaboradores anónimos para que nos, nos, nos, nos den o incluso nos den algún tipo de remuneración, alguna donación para poder comprar también una máquina de DVD, que sería muy importante. Y en fin, tenemos ya montada, pronto lo, lo veréis y, y pronto también estamos a la espera de que cierre la agenda del alcalde para bueno, dar una, una inauguración oficial al, al tema. También estamos pendientes de que el, a través del alcalde también e s t á Informar a los partidos de la oposición también para que, que pronto p u e se s nos amplíe un poco el taller, porque se nos queda pequeño con todo lo que tenemos para montar. Y, y bueno, la verdad que estamos muy contentos porque nuestro trabajo está hecho ya y estamos a la espera de que, de que en breve tengamos noticia s de, de, de la Junta de Andalucía de que se nos c o n c e d e n esos cursos. Que por cierto, tenemos noticia s que solo se han solicitado tres en toda Andalucía, ¿no? por lo que también eso somos un poco pioneros y creo que hay fondos para cubrir ese tipo de, de, de, de formación.、Sí. Eh, lo comentábamos en su momento: que las instalaciones、eh, son las que ya de hecho、eh, se han utilizado para、eh, cursos de, de formación、eh, en estos años atrás, en estos meses atrás. Estamos hablando de、eh, lo que son las instalaciones de la、eh, antigua Cooperativa Unificación,、eh, se trata ya de, de salones municipales,、eh, y que, bueno, pues、eh, allí, como decimos, es donde. Habéis instalado、eh, un auténtico taller, podemos decir, de marroquinería, con mesas, maquinaria, como nos comentabas, etc. ¿no? Sí, hay de todo. También, hay mucho, también nos, han dado, nos han cedido materiales: hay forros, hay algunas pieles, hay broches, hay máquinas para poner broches, hay, hay máquinas de, de, de rebajar, hay una, una zona de corte. Eh, y varias máquinas de coser, es decir, que ya tenemos bastante montado eso. t También tenemos un poco、eh, eh, que nos han p e d i d o también algunos colaboradores, pues lo que sería el, el, el kit, digamos, de herramientas. Una vez que entre el alumno, que se le va a ofrecer, donde están la, bueno, las últimas herramientas, desde la patacabra, que es lo clásico, hasta algunos tipos de chavetas y cosas que han salido nuevas también, con todo lo que e l yo. Está todo preparado, nuevecito, metido en su bolsita para que bueno, cuando llegue el alumno vea que esas son sus herramientas y que empiece a familiarizarse con ellas. ¿no? Y, y bueno, está, ya te digo, está todo a punto, con muchísimas ganas de empezar. La verdad que, él, que ha quedado bastante. Digamos, un tallo de marroquinería, pero un poco más moderno, porque tiene unos colores que ya estaban previamente pintados y no es el blanco que se ve en todos los talleres, sino que hay un, como un poco un, un, rosca, un rosita o salmón o algo así, pero que le da que es alegre, ¿no? Y, y la verdad que, que, que se ve muy, muy confortable. Y están las mesas con sus banquillos, digamos, está todo preparado para que, bueno, que den el, el pistoletazo de salida. Nosotros tuvimos hace poco una junta directiva y entonces tomamos la decisión porque, claro, la tenemos que, que, que cumplir con nuestra palabra que le hemos dado a los asociados. Además, no podemos perder ese interés que tienen por, por hacerse cargo y contratar finalmente a, a, a los alumnos que den el curso. Pues、eh, hemos, nos hemos marcado un plazo que, más o menos, es mediados de este mes, como muy tarde, finales. Para que, pues, si no llega la contestación de, de la Junta de Andalucía, de la delegación, pues empezar el curso, aunque sea por nuestra propia.、Eh, sabemos que había, tenemos ya, un, desde que yo hablé, la, que la última entrevista que, tuvimos con, que tuve contigo, pues la verdad que había una demanda increíble, tenemos casi 200 o 300、eh, inscritos en, en los cursos, por lo que se ve que es una necesidad urgente y que la gente. Lo ve, lo, lo ha visto con muy buen agrado y la gente quiere formarse. Hay, un, hay muchos perfiles diferentes de estudiantes que se han inscrito, tanto grandes, pequeños, ente más mayor con menos experiencia, con más experiencia. Y sobre todo con mucho interés, ¿no?、Y、sobre todo gente también que estaba dispuesto también a. Bueno,、pues、igual que se da un curso de inglés que, que tiene que pagar, pues da un curso de, de marroquinero, ¿no? Porque al final aprende un oficio y de ahí te p u e d e ganar la vida, ¿no? Y la verdad que también hay gente con ganas de, bueno, que en un momento dado sería capaz de pagar hasta una cuota para que lo e n s e ñ e n o Eso es de. de De agradecer, no es nuestro objetivo, porque teniendo la administración que ve que, bueno, que esto es una formación que va a dar resultados, que van a dar contratos de empleo, pues entendemos que deben de colaborar. Pero bueno,、eh, si esto nos llega por, lo, por la burocracia o por lo que sea, nosotros nos podemos seguir esperando, porque la idea es empezar el curso lo antes posible. El curso dura más o menos cuatro meses muy intensivos para que se incorporen los nuevos alumnos esto a las empresas、pues, a, a principios de, de la campaña de, de, de, de invierno próxima, ¿no? Entonces, bueno, estamos ahí a la espera de eso, y si no, pues tendremos que, que convocar a hacer nuestro curso igual que con la misma batería que lleva, pero en privado, ¿no?、Hmm. Eh, te iba a preguntar precisamente por algo que tú ya has apuntado, ¿no?、Eh, nos decías interés empresarial, porque hay cuatro empresas que se comprometen ya a lo que es ese porcentaje de contratación,、eh, aparte de, de otras que me comentas que también estarían dispuestas para、eh, próxima, próximos cursos. Eh, pero por la parte además de posibles alumnos, por tanto,、eh, porque lo comentaban ¿no? eh, cuando se anunciaba el proyecto, que se abría un poco ese plazo、eh, y por tanto ha habido respuesta, n o hay bastante interés. n o Sí, yo la verdad que no, bueno, gratamente ya te digo, el mismo día que, que estuve hablando con, con ustedes en la radio. Se presentó muchísima gente y llamó a, para interesarse por el tema, y después ha habido, a, a, han estado yendo llamando por, por, por inscribirse en este tema. Y ya y te digo, estamos hablando de 200, 300 personas, que no es poco. Y nosotros lo que debemos es, para nosotros se nos ha convertido esto en un reto muy bonito y muy interesante, pero que debemos de cumplir. Y lo que queremos es que sea ese primer curso todo un éxito para que la gente crean en la escuela, empiece a apostar, no solo ya los alumnos, sino también las la empresas. Y vean que de aquí, que bueno, que la formación es lo que se necesita para, bueno, pues sacar buenos profesionales y personal cualificado para pa dar esa calidad, ¿no? Que no, no se nos requiere. Y en ello estamos, es decir, con muchas ganas de empezar, de que esto ya sea una realidad. Y hemos hablado, pues ya te digo, tenemos muchas más em empresas que, bueno, que sí, que están, que le encanta la idea, pero que, bueno, que quieren un poco entrar de segunda porque quieren ver un poco el resultado también, ¿no? De todas formas, ya estamos hablando de que casi de un curso de 15 alumnos, pues casi 9 o 10 casi estarían contratados seguros. Y el resto, yo creo que también porque el, al final va a salir formada la persona de ahí. n o También tenemos algunos cursos más específicos, como de maquinista, por ejemplo, que también tenemos mucha demanda, incluso gente que no, bueno, siempre tenemos la figura de maquinista en la mujer, pero que también hay muchos hombres que también quieren aprender a. En la máquina de coser, y bueno, y, y e s una de las, de, las, de las también que tendríamos un curso completo inmediatamente. El tema es que queríamos un poco esperar o coordinarlo con el otro, porque bueno, pues así、eh, las maquinitas s le cosen un poco al trabajo que vaya haciendo en la mesa los marroquineros, ¿no? Entonces. Ya te digo, de, la idea es que tenemos muchísima demanda, la gente tiene muchas ganas de aprender, hay mucho, muchos alumnos y de muchos tipos de circunstancias y de todo, y, y la idea es que empiece a funcionar mientras a n t e sea s posible mejor. También estamos a la espera de eso, de esa posible ampliación del taller, porque se nos queda un poco pequeño aquello y estamos a la espera de que ya tome la decisión el alcalde junto con los, con los demás grupos partidos, que lo van a ver totalmente, o por lo menos la noticia que tenemos. extraoficiales Que lo ven totalmente positivo porque es una necesidad para el pueblo y es el motor económico de u r i q u e y,、no, y debemos de montar esa cantera para que salgan nuevos trabajadores cualificados. ¿no? Y, ya y t e digo, muchísimas ganas de que esto ya empiece a arrancar y, y que sea una realidad en breve que vayan saliendo、eh, nueva s gente con,、eh, sabiendo el, el trabajo artesanal de u r i q u e Así que para las personas que nos estén escuchando y que de todas formas ¿no? todavía pueden contactar con vosotros para. Eh, poder inscribirse en alguno de estos cursos, los próximos, los primeros que se pondrían en marcha serían de marroquinero en general、eh, y también、eh, tenéis previsto de maquinista. Y、sí, el de maquinista vendría a posteriori porque ya te digo, no sabemos, digamos, no se ha solicitado, el que se ha solicitado a la Junta de Andalucía sería ese y el de maquinista lo podríamos hacer nosotros por nuestra cuenta. Porque realmente te exige que cada maquinita, digamos que t e n g a una máquina de coser por cada alumno. Entonces tendríamos que necesitar 15 máquinas de coser. Y la verdad que no tenemos ni espacio ni en realidad tenemos todavía las 15 máquinas, que en un futuro, bueno, tenemos bastante colaboraciones y e s p e r a m o s tenerlas, ¿no? Pero, pero sí que a lo mejor, pues bueno, con que haya una, una máquina para dos o tres alumnos tampoco es un, un problema porque se puede, se puede dar el curso perfectamente, ¿no? Pero bueno,、eh, ya te digo que la idea es empezar lo antes posible. Si puede ser con ayuda, pues mejor. Que no, pues lo haremos privadamente. Lo que no podemos es parar, ya que estamos muy comprometidos c o n el proyecto y, y esto va a arrancar sí o sí, í s a b e Que no nos queda otra. Y yo creo que es un, un bien para el pueblo y para, bueno, para, para todos, ¿no? Tanto para los empresarios como para los trabajadores, ¿no? Estamos hablando de que para finales de abril, me comentabas, o principios de mayo, por tanto, en marcha los primeros cursos, de forma que、eh, los primeros alumnos formados、eh, están, estén ya listos para poder ser contratados de cara al mes de septiembre. Sí, más o menos, esa es la idea. Que en el mes de septiembre, cuando se amplía un poco, ya, bueno, vamos un poco tarde para pa, pa, pa invierno. Pero bueno, si、sí, siempre hay repeticiones, hay que e n t r e g a Y bueno, y sí, para pa preparar un poco la campaña donde nos estaban pidiendo los empresarios esa necesidad de, de incorporarse, ¿no? Pues、eh, ya decimos, son las novedades, por tanto, todo、eh, listo. Las instalaciones, simplemente a expensas de. La administración、eh, que confirme su colaboración, o si no, por tanto,、eh, por parte ya de, directamente de, de la propia asociación de empresarios, se pondrían en marcha estos primeros cursos en torno al sector de, de la piel. Es un tema con el que queríamos quedarnos en el día de hoy. Las novedades、eh, para esa persona que todavía no se hubiera enterado y que esté interesada, todavía、eh, de todas formas está,、eh, es posible ¿no? eh, su inscripción en esa bolsa de preinscripción. n o Sí, por supuesto. Además,、eh, quería comentarte algo también, que un par de cositas que me a a c o r d a o ahora. q Una e u sería que a la hora de i n s c r i b i r s e también, pues bueno, también estamos,、eh, digamos, vemos que、eh, bueno, que, que hay muchos temas donde formarse. ¿no? Eh, la formación en el tema de artesanía p u es muy completa. Entonces, no solo queremos tampoco, digamos, ser nosotros los, los, los ofertantes de formación, sino que también queremos recoger esa demanda que haya i n t e r i o r Entonces, si alguien, por ejemplo, pues tiene, nos quiere? quiere dar un curso de repugado, En concreto, o quiere dar un curso en concreto,、eh, al final nosotros i s c r i b i r e m o s esa, digamos, tomaremos nota de esa demanda que hay de esos tipos de cursos hasta completar un curso de 15 alumnos, de 20 o de lo que sea necesario para dar esos cursos concretos de esa formación en c o n c r e t a que demanda la gente, ¿no? Por eso estamos muy abiertos, no solo a ofertar la demanda, muy establecida desde nosotros y lo que nos piden las empresas, sino también un poco del alumnado que venga a la escuela, que también aporte en el sentido, oye, pues yo quiero aprender, no sé, algún tipo de, de trabajo artesano muy concreto, que en un momento dado, re, reuniendo el mínimo indispensable de alumnado, pues se pueda, y por supuesto, y teniendo un profesor que, que, que conozca la técnica. En concreto, pues hacerlo, ¿no? Y e s o es un poco el, el sentido que le estamos dando a esto. Y también queremos ir mucho a la especialización en las materias, ¿no? Es decir,、eh, ¿qué hay que dar? ¿Un curso de, nada más que de, de, de cortar piel? Pues de cortar piel en todas sus variantes, pero de cortar piel nada más, ¿no? De r e b a j a r de. En ese aspecto sí que queremos profundizar, pero ya te digo, lo principal es arrancar. Y una vez que esto arranque y sea un éxito, que yo espero que sí, ...pues, pues buscar l a vidas para, para,、bueno, para d toda cubrir todas las necesidades e informar g entre las diferentes pro, partes del proceso de fabricación de, de los artículos de piel. n o、hmm. Bueno, pues seguiremos en cualquier caso, por supuesto, este proyecto,、eh, que además está pendiente de lo que sería la propia inauguración oficial. Lo comentaremos por aquí, por supuesto, y lo que es la puesta en marcha ya definitiva. De los primeros、eh, cursos. Es un tema que queríamos abordar en el día de hoy. Y antes de, de concluir, eh, Pepe, eh, sí que me gustaría preguntarte por la situación en general del sector de, de la piel. Cada vez que hablamos contigo, evidentemente, pues, pulsamos esa valoración para ver desde la perspectiva empresarial cómo estáis viendo las cosas en el panorama económico. Lo cierto es que、mmm, si miramos a los datos,、eh, por ejemplo, de, de desempleo de los últimos meses, Pues no han sido positivos porque hubo un aumento, no excesivo, pero sí que、eh, aumento en definitiva de, de números de inscritos en las listas de, del desempleo. Estamos a la espera de conocer los datos de este pasado mes de, de marzo, hoy 1 de abril, así que todavía habrá que esperar、eh, hasta la jornada de mañana seguramente para conocer esos datos. Pero、eh, desde el punto de vista de los empresarios, ¿cómo estáis viendo este primer trimestre del de, de año en cuanto al negocio en el sector de la piel? Eh, pues, como siempre, estos meses son un poco de, de, de transición para nosotros, en el sentido de que, se, sobre todo, lo que sí se está haciendo muchas muestras, mucho desarrollo de productos y prototipos, pero lo que es fabricación puridura, bueno, pues se sigue haciendo algo, pero como es de, de, de cara a verano, a entregar verano, pues la verdad que siempre cae bastante un poco la demanda, ¿no? Sí, que de cara a invierno, pues esperemos que, bueno, que volvamos a cifras de, al menos del año pasado. En demanda, y sí que es verdad que, que, bueno, que, que hay un bajón, que ha habido desempleo, por eso mismo, porque son fechas. También está pasando muchas empresas que me están contando también mucha gente de que, bueno, de que están teniendo problemas con los materiales, ¿no? es decir, las pieles están, bueno, están muy demandadas y están acaparando casi toda la demanda de pieles, mucho en los países asiáticos. Entonces, a la hora de tú recibir las pieles, pues te están tardando más de la cuenta, ¿no? Entonces se, para, se produce un parón porque no puedes hacer nada mientras no tengas la piel aquí o otro tipo de materiales que tengas que recibir y que no se reciben, ¿no? Entonces, también eso está provocando pues, que se retrase un poco la producción、eh, y que eso conlleve, bueno, pues que, que no haya actividad, ¿no? Como debiera. Pero por otra parte, sí que se espera, bueno, que siguen viniendo propuestas de marca, sigue habiendo perspectivas y lo que no debemos de bajar la guardia y seguir trabajando. Lo que sí es verdad que a nivel de, de, del mercado interno o de la venta nacional, pues sigue estando todo, no sé si peor o mejor, pero sobre todo muy, muy parado y a una cifra cada vez. Yo creo que el otro día、eh, había bajado un 7% las la ventas en comparación con el 2013, y la verdad que en eso sí que estamos un poco muy mal, ¿no?、Eh, las ventas no, no se están moviendo, no hay venta de artículos y, y en consecuencia no hay producción tampoco aquí. Entonces. Es、eh, muy triste, pero bueno, es la realidad que tenemos. La gente, esto sigue siendo un producto de lujo, no de primera necesidad, y la gente, pues, con lo poco que tiene y para llegar a fin de mes, pues prefiere gastárselo en otros temas de más necesidad que, que en este lujo, ¿no? O si no se van a un producto más barato, hecho en China, y, y que, bueno, que no tiene la calidad que, nos, que, que tienen nuestros productos, pero bueno, que le salen del paso, ¿no? Aunque se les rompa pronto, pero bueno. Y esa es la, la, la verdad, ¿no? Que el mercado interno no, no, no, no arranca, ¿no? Afortunadamente, sí que, de todas maneras, ¿no? los indicativos de exportaciones sí que al menos están solventando el, digo, la situación, equilibrándola ¿no? en cuanto a dónde dirigir la, la producción en el mercado exterior. ¿no? Sí, no queda otra. Además, que es、eh, complicado, pero bueno, a través de, de, de herramientas como Internet o otro tipo de, de, de herramientas que, bueno, que te permiten, a un costo digamos, razonable, pues, por lo menos llegar a otros países. Yo creo que es la solución que tenemos, bueno, lo, la gente que tiene marca propia o que, o que tiene sus propios productos, ¿no? Porque al final、eh, está muy bien, ¿no? Al final está claro que lo que mantiene un poco esto es la fabricación a tercero y el servicio de fabricación de calidad. Y, pero bueno, el que tenga las ganas también de un poco de tener su propia marca y todo eso, le tiene que dirigirse a otros países porque aquí en España lo tiene complicado, porque ya te digo, ha bajado muchísimo el consumo y es muy complicado de, de salir para adelante, pero bueno. Siempre queda eso, ¿no? De, de ser ingenioso y creativo y, y con poco, pues, intentar conseguir mucho, ¿no? Y yo creo que ese es un poco la, el camino a seguir, ¿no? De buscar otros países que, bueno, que tengan todavía ese, ese consumo de artículos de piel, que lo, que lo valoren y tengan ese valor añadido del producto bien hecho, de calidad y lo paguen, ¿no? Y al final, pues, un poco lo que tenemos que ir buscando,、eh, me, me, me incluyo yo en el sentido de que el, de tener marca propia, ¿no? Que es un poco lo que nos queda. Sí.、Mm. Eh, por eh, concluir simplemente, por tanto, la perspectiva、eh, sigue siendo dentro de lo que cabe y dentro de la situación en general、eh, positiva, buena para el sector en este 2014? Sí, hombre, yo creo que sí, que se puede ser positiva y se puede cerrar más o menos el año, al menos como, como, lo, como las cifras de 2013, que no es que fueron tampoco muy, muy buenas del todo, pero bueno, sí que fueron por lo menos para mantener y que no se cierren más empresas y que se vaya generando empleo, ¿no? Pues、eh, esperemos que se vaya confirmando esa situación. Evidentemente, lo iremos contando. De todas formas, cómo van las cosas en torno al sector de, de la piel y en torno a proyectos como el que hemos comentado, desde la perspectiva de la formación, la puesta en marcha de esa escuela de artesanos de la piel de Ubrique. Pues、eh, José Pulido, presidente de e m Piel, nos vamos a quedar aquí. Estaremos atentos a más novedades. Como siempre, muchísimas gracias por habernos acompañado. Eh, nada, a ti simplemente te quería que sí, sí. me he a c o r d a d o se me había olvidado de comentarte simplemente un, un último proyecto que además ya ha nacido del primer proyecto que nace desde la Escuela de Artesanos de la Piel,、uh -huh. que es un proyecto que hemos hecho orientado a, lo, a, lo, a los estudiantes de primaria, de secundaria, donde a través de una figura que, que se ha creado, que a través de la Petacabra se llama Petakin, digamos. Es una figura infantil donde se le va a explicar un poco, a, ya, ya se ha presentado también a la delegación y lo han visto con muy buen ojo, a coste cero, por supuesto. A, a, a, vamos a empezar a hacerlo a nivel de Ubrique y la comarca, ahí a, lo, a los escolares a presentarle un poco la historia de Ubrique y que conozca un, un poco más el proceso, porque entendemos que es muy necesario si queremos mantener esto y desde la escuela es uno de los primeros proyectos, porque debemos de ahí donde va a estar nuestra cantera y donde van a estar también. Posibles o los futuros compradores de estos artículos de lujo y que lo sepan apreciar, pues enseñarle un poco de la historia y, y, y a través de, de dibujos animados, un poco, pues explicarle la evolución, la historia de la piel y, y, y el por qué están ubrique la piel y por qué tiene la calidad que tiene. n o Y yo creo que también es un proyecto muy ilusionante que lo ha visto muy bueno la delegación de. De educación, y en breve también te podré informar de este tema, porque ya iba como c i n c o o seis centros de u r i q u e y la comarca donde se va a hacer esa presentación de, de, de, de la piel de u r i q u e vamos.、Mm, pero por tanto,、eh, lo que sería el personaje o la historia a través de estos dibujos animados, ¿eso está ya realizado? Sí, sí, eso ya está presentado en delegación, nos han dado la enhorabuena porque, claro. También es, no, no cuesta dinero, es coste cero. Vamos a nosotros también de la asociación a hacer esfuerzos de desplazarnos y llevar un poco el material didáctico pa, para presentar esto. Y, y, se le, y se va a coordinar para pa presentarlo en, en los institutos, en las escuelas. Y dependiendo un poco del nivel del de de, de, de, de, de alumnado, si es primaria o es secundaria, se le llevará un tipo de material u otro. Incluso estamos, pretendemos también a través de esto pues, que se hagan una especie de. De redacciones, de dibujos, dependiendo también, ya te digo, del nivel que haya académico, para después que se presente y se premien en el Día del Petaquero, se premien esas redacciones sobre hablando de la piel o que se premien esos dibujos donde se vea una cartera o se vea la pata cabra, que en este caso se llama Petaquín, trabajando, haciendo esto, ¿no? Es un poco de una manera de fomentar y de, y de llevar la industria a los pequeños que conozcan un poco de cómo es este sector y, y, y de qué está hecho, ¿no? Sí.、Mm. ¿Qué material es? e r decir, ¿hay también algún tipo de cortometraje, de dibujo animal? Ahora nada, por ahora es todo material,、eh, digamos, gráfico, está hecho en papel、uh -huh. y donde se, le, se, está, se está trabajando para hacer una, una serie de presentaciones、eh, que evolucionarán un poco. Pero ya te digo, esto es muy novedoso, lo acabamos de presentar, ya tenemos el beneplácito de, de, la, de la Junta de Andalucía, de la delegación de. Porque además fue una demanda de la delegada cuando vino aquí que, no, que lo vio como una forma. Eh, bonita de poder promocionarnos exteriormente, y nosotros, bueno, cogimos rápidamente el testigo y en dos semanas le presentamos el proyecto y nos ha dado el ok. y Además, ha trabajado en colaboración con, alguna, con algunos profesores de aquí, que es de agradecer, donde nos han montado un poco el material didáctico. n o Entonces, está todo en proyecto, está bastante verde, pero bueno, va caminando y, y en breve ya podemos presentar y podemos a lo mejor、eh, mandarte alguna información para que también a, a través de, la, de internet o lo que sea se vea un poco de qué estamos hablando. ¿no? Mm. Se queda también ese proyecto de Petaquín, ¿no? Petaquín, la verdad que es simpático y es una pata cabra, digamos. Lo que pasa que le han, pues, le, le han puesto dos ojos y una boca, como dándole vida, ¿no? Un poco, y es la que cuenta un poco la historia desde que estuvieron aquí los romanos,、eh, los musulmanes, los cristianos y hasta la época moderna, ¿no? Un poco es la evolución. Y la verdad que es simpático y, y es muy ameno para, para que lo, lo, lo, lo entiendan los, los niños, ¿no? Y, y es importante, ¿no? Que, que vayamos también defendiendo a este nivel el. El sector y que se sepa un poco que esta, este oficio es muy antiguo y, y tiene muchos años. n o Se、pues、quedó también esa、eh, iniciativa, ese proyecto educativo ligado al sector de la piel. Pues、eh, seguiremos las novedades en torno a todos estos proyectos, como decimos,、eh, a través de la Asociación de Empresas de Moda y Piel en Piel. Con su presidente hemos conversado durante estos minutos. Lo dicho,、eh, José Pulido, muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes, como siempre.